María Laura Novo es abogada del Área de Iniciativa de Políticas Públicas de la Casa del Encuentro. Desde aquí te saluda Lautaro. ¿Cómo estás? Hola Lautaro, muy buen día. Efectivamente, como eh, acabas de decir desde el Observatorio de Femicidios Adriana Marisol Zambrano de la Casa del Encuentro, hemos, eh, venimos recopilando las cifras de, de femicidios y cuando hablamos de cifras no nos queremos olvidar de mencionar que son vidas de mujeres. Claro. Desde el año 2008, desde el inicio de la pandemia, comenzamos a hacerlo en forma eh, mensual, viendo todos los incumplimientos que había por parte del Estado que buscaba brindar una protección a, ante un virus que estaba corriendo a, a nivel mundial, pero se estaba olvidando de la pandemia de violencia de género que vive la República Argentina eh, en forma histórica. Eh, y hoy estamos eh, presentando el, el informe de enero que eh, nos, nos arrasa con, con una cifra que, que no esperábamos, tal como estás diciendo. Ahí estamos hablando de 29 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas y dos travesticidios o transfemicidios. Es decir, que el mes de enero se cobró la vida de una mujer eh, cada 24 horas. Eso es lo que hoy estamos reportando. Bien, eh, hay. Un gobierno que es el de Alberto Fernández, hay un Ministerio de las Mujeres, entiende uno que hubo un cambio de perspectiva, eh, pero la problemática sigue. No hay demasiada inversión para combatir la violencia de género. ¿Qué impresiones tienen ustedes? La creación de un ministerio tiene que estar acompañada de eh, políticas públicas que sean reales. Eh, la creación de un ministerio, si no, se transforma en meramente un formalismo. Uh -huh. Eso es lo que tenemos hoy en día. Porque eh, Desde Casa del Encuentro, la sociedad civil lo que viene haciendo es eh, pidiéndole respuestas, eh, sugiriendo cosas, y sin embargo no estamos frente a un ministerio que esté abierto a eh, dialogar, a presentar informes, a... A, a dar respuestas, porque tiene un plan nacional que es el segundo de, de la historia eh, y sin embargo de, de todas esas propuestas que tienen no vemos una, una real bajada a, a territorio, sí, a, a esa sí. política pública, entonces lo que queremos saber es eh, cuánto del presupuesto se ejecutó y, y en qué medida, en qué porcentaje se está cumpliendo ese plan nacional que tenía objetivos claros claro. Eh, María Laura, voy a compartir solamente algunos datos que eh, me parecen importantes de este informe que dieron a conocer eh, ustedes y que refleja los datos, la situación, la realidad del mes de enero. Eh, 37 hijos e hijas quedaron sin madre, el 62% son menores de edad, el 59% de los agresores eran parejas o exparejas y el 23% de las víctimas tenían entre 19 y 19 y 30 años. En algunos minutos nomás vamos a compartir en nuestro sitio de noticias que es www.radioquermes todo el informe del de observatorio de la casa del encuentro. Eh, algo más que te parezca importante destacar eh, en este primer informe del año, algo que a ustedes les haya permitido por ahí vincular a la pandemia con la pandemia anterior, que es la pandemia por la violencia de género. Y que todavía no se ha normalizado lo que es el funcionamiento de, de la justicia y mismo de las instituciones, uh -huh. y eso tiene una repercusión directa, porque todavía estamos viendo que seis mujeres habían realizado denuncias y, sin embargo, esas seis mujeres están dentro de los números que contabilizamos, son seis días menos. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que vemos? Que eh, enero, el pico de COVID que hemos eh, tenido, que en las instituciones eh, judiciales estén de feria de y eh, sí. el resto de las instituciones no normalizadas lo que trae como consecuencia directa es una falta de protección. Eh, lamentablemente esto ya lo venimos viviendo desde marzo de, de 2020, vamos a cumplir dos años con esta situación de excepción que no arrasa solamente Argentina, sino que está arrasando al mundo. Uh -huh. Entonces, frente a esto que vemos que ya dejó de ser excepción para convertirse en normalidad, lo que tenemos que asegurar es eh, a, la, a las mujeres vivir una vida libre de violencia. Es la única chance que tenemos de estar comprometidos con el rol que asumimos eh, en cada una de, de nuestras posiciones. Es la única forma de empezar a, a combatir la violencia de género. Bien, otro dato que siempre destacamos es eh, el tema de las medidas cautelares, de cómo eh, se incumplen o la justicia o las fuerzas de seguridad no controlan. Dos femicidas tenían dictado una medida cautelar de prevención y uno de ellos fue un agente de una fuerza de seguridad. Esto es algo que también siempre destacamos, no eh, las, los agentes, los uniformados, miembros e integrantes de las fuerzas de seguridad eh, con acceso a un arma reglamentaria. Eh, vuelve a ocurrir un femicidio en el primer mes del año cometido justamente por por un integrante de la fuerza. Exactamente, es tal como estás refiriendo. La, la medida cautelar no es más que eh, un papel que asegura que el Estado te debe brindar protección. Sin embargo, lo que debe haber en forma posterior a, a, a la emisión de ese papel es eh, un servicio que efectivamente acompaña a la mujer para evaluar el riesgo en el que se encuentra, para evaluar si se están cumpliendo las medidas y así también para determinar si es necesario que esa mujer, que a veces eh, tiene hijos e hijas además, pueda trasladarse a otro lugar en el que efectivamente se sienta segura. Y acá estamos hablando desde la protección que puede brindar un refugio hasta un traslado de provincia en donde la mujer logre eh, arrancar una vida nueva. Para eso se han creado programas, eh, y para eso debe estar eh, el Estado asegurando que esa mujer pueda realizar el traslado. Uh -huh. eh, al comienzo de la gestión de Alberto Fernández se eh, habló de, de la creación de refugios. Eh, aquí en la provincia de La Pampa se anunció la creación de uno, bueno, todavía eso no se realizó. Eh, ¿Qué pasa en otras provincias? ¿Hay lugares a donde pueden refugiarse las víctimas de la violencia de género? Hay lugares... Sin embargo, yo tengo la misma inquietud que, que tenés vos y cuando estoy hablando de eso, tengo la misma inquietud me refiero a Casa del Encuentro, porque lo que nos falta es esta transparencia por parte del de, de, Ministerio de las Mujeres informando qué se está cumpliendo y qué no de este plan nacional. Uh -huh. eh, tal como mencionás, La Pampa y muchas otras provincias tenían eh, refugios eh, que... que o, o estaban eh, proyectados para construirse o lugares para reformarse que se iban a transformar en refugios para mujeres. Sin embargo, hoy no sabemos en qué estado está eso. Y es, eh, eso, eso es parte de, de la falencia que estamos reclamando, porque lo que queremos es eh, que haya una, una respuesta al respecto. Eh, y no es una respuesta para con nosotras, sino que es una respuesta para con todas las mujeres de la República Argentina. Da la impresión que el tema, eh, la lucha contra la violencia de género, eh, ha quedado abajo o muy abajo en la agenda de prioridades del Gobierno Nacional. Si bien en un momento eh, tuvo mucha fuerza, quizás al comienzo de la gestión de Alberto Fernández, ahora no, no se habla tanto de estos temas o de este tema. Eh, ¿Tienes la misma impresión? Sí, tenemos la, la misma impresión. Hubo un, una autoridad que dijo que se había terminado el patriarcado en la República Argentina, sin embargo eso no... No, no se ven las cifras que estamos presentando ni, ni en las políticas públicas, porque cuando estamos hablando de políticas públicas, que en este caso hablamos de, eh, de prevención y, y de protección, también lo estamos eh, planteando en, en lo que es Ley Micaela, en evaluar qué incidencia tuvo uh -huh. Ley Micaela en eh, los, los y las agentes del Estado, en, esto, en ver un Ministerio de Economía que piense la economía eh, y comprenda que las mujeres somos las personas que, que estamos fuera de, de todo lo que es el marco regulatorio y que normalmente tareas de cuidado o eh, labores que desempeñan las mujeres no se encuentran correctamente regularizados. Eh, es repensar el Estado, es repensar las políticas públicas, pero no repensarlo en, en palabras o, o en la creación de una institución, sino que es eh, ir al fondo, ir al territorio y, y asegurar un cambio a nivel estructural, a nivel social, que eso es lo más difícil. María Laura, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Un gusto haber hablado con ustedes. Muy buen día. Hablamos con María Laura Novo, ella es abogada del área de incidencia en políticas públicas de la Casa del Encuentro, una organización reconocida en la lucha contra la violencia machista. Eh, Como decíamos, fueron publicados los datos del de observatorio eh, Adriana Maricel Zambrano, así se llama el observatorio que dirige la Casa del Encuentro, y lamentablemente en el mes de enero, en los primeros 31 días del año, se cometieron 29 femicidios, 2 travesticidios y 3 femicidios vinculados de varones en la República Argentina. Uno de ellos es el de Mirta Feter, cometido aquí en la localidad de Toay.